Voy a escuchar esta canción para que este dolor no me vaya a matar Cantinelo no sirva más, me pienso es embriagar, no puedo consolarme Mä Kiitos venga a cerrarse confieso ya no me importa morir ya que el de mí ya se acabó mi orgullo hoy por oscuro aunque estoy seguro que está fuera el sol este oscuro es que dolor y solo si su amor vuelve a ver ello al el mundo y así solo los en la y mi